Dios te bendiga, qué bueno arrancar este año estando en la casa del Señor, exaltando el nombre del Señor Jesucristo, amén. Cuánto sé que se saludaron, pero vamos a ver los de este de este grupo, de este lado el de la derecha, vamos a mirar a los de la izquierda y le vamos a decir feliz año. No, esperen, no solamente eso. Díganle hay cielos abiertos para tu vida. Qué lindo, ¿no? Una hinchada de este lado. Y a ver, la hinchada, acá hay menos, hay menos personas, pero este, menos hermanos, pero vamos a decirle lo mismo. Feliz año a lo de este grupo. ¿Y? <risa> vamos a ponernos, vamos, vamos todos juntos. Hay ciel, eh, decirle, hay cielos abiertos para tu vida. ¿Amén? ¿Lo creen? Es un amén que no me convence. ¿Amén? Muy bien. Van a estar recibiendo algo, Ustedes tómenlo. ¿Sí? Hay una jovencita que va a estar repartiendo algo y mientras lo reparte quiero repasar algunas cosas. Eh, arrancamos el año con todo. ¿sí? El miércoles tuvimos nuestro primer encuentro de oración. La hermana Graciela eh, Ríos compartió una palabra hermosa. Este Miércoles, ayer, tuvimos este, nuestro primer encuentro del año de mujeres. ¿sí? No el primer encuentro de las mujeres porque ya habíamos tenido uno en, el, en diciembre. Así que fue el primero. ¿Cuántas estuvieron en la reunión? Y el título de, del mensaje de ayer, ¿se acuerdan? ¿Mujeres o mujer? ¿De? ¿Quién habrá sido el que predicó? <ríe> mujeres de cimiento firme. ¿sí? ¿Cuántas mujeres hay en esta tarde de cimiento firme? ¿sí? Arrancar el año creyendo que Dios tiene cielos abiertos para cada una de ustedes. Pero también, terminada esa, esa reunión, tuvimos la reunión de generación los adolescentes y después vino la de 4.12 donde pasamos un hermoso momento y también el hermano este, Luis Ojeda compartió el mensaje en las dos reuniones, ¿sí? Y esta mañana también tuvimos el encuentro y estemos hablando por nuestro pastor que está de vacaciones, así que no lo vamos a ver por unas semanas y me van a ver muy seguido a mí, sí, que algunos creyeron que era mi hermano, no sé sea, hay algunos cambios en este 2019, y algunos, ¿será usted? Hay alguien que me dijo, este, el pastor que estaba el otro día. No, no, era yo el que hablé con... Eh, pasa eso, ¿sí? y algunos me saludaban de lo lejos, no sabían bien quién era. Sí, soy yo, y tengo un anuncio más, dos anuncios más. Uno es del picnic, ¿sí? que ya vieron, ¿no? ¿Cuándo va a ser? El día, sábado. 19. Así que todos los que vayan a ir, porque la iglesia pone un colectivo a disposición, se van a anotar con Gisela Villar ahí que está levantando la mano. Así que después de la reunión, agarrá, acércate a ella y ella va a tener una lista para que te estés anotando. Qué bien, qué nivel, ya lo tenemos ahí. Y algo más que no me quiero olvidar es que febrero se viene con todo también y se viene el todo nada. ¿Saben lo que es el todo nada? Es el campamento de Generación y 412, de jóvenes y adolescentes, que va a ser los días 8, 9 y 10 de febrero. ¿sí? Y los jóvenes y adolescentes prepararon esta mañana unos sanguchitos muy ricos, ¿sí? porque están juntando dinero para ese campamento y ¿saben qué? Así como vinieron los sanguches, desaparecieron esta mañana, porque la gente al mediodía no trajo nada para comer o no había pensado en nada, entonces pudieron comprar. Ahora pasa lo mismo, cuando salgas de acá decís... Sí, no tengo nada para comer ahora a la noche, así que encargarle unos sanguchitos. Alejandro Ledesma, ¿está por acá? Ahí está, levantó la mano. Él va a estar este, ofreciendo unos ricos sanguchitos y espero que pase lo mismo que a la mañana y no queden ninguno. ¿sí? Esto va a ser 8, 9 y 10, todo nada, 2, reload, eh, recargado, no sé cómo vamos a ver este, cómo va a ser. Muy bien, ¿cuántos tienen una semilla? ¿Cuántos agarraron una semilla? Muy bien, ténganla ahí. Y esto de pensar en sanguchitos eh, nos da un poquito de hambre, un poquito de alguno por ahí nos merendó a la tarde, nos da un poquito de hambre, pero vamos a alimentarnos en esta hora de la palabra del Señor. Y vamos a dar comienzo en este mes a una nueva serie de mensajes denominados parábolas para vivirlas y compartirlas, ¿sí? No para que te la guardes vos solo, sino para que puedas entenderlas, comprenderlas, vivirlas, pero también compartirlas, ¿sí? Y la pregunta es, ¿qué es una parábola? Sí, yo lo busqué en el diccionario, la parábola viene del griego parábole, ¿sí? Es un, termo, es un término que sugiere una comparación. Una parábola es un relato corto, en forma de historia, sencilla, real, pero puede ser real, ¿sí? detallando la vida de alguno, conociendo la vida, puede ser una historia real, pero también puede ser una historia inventada. Lo que sí la parábola tiene es que no es fantasiosa. ¿sí? Cuando Jesús compartía las parábolas no es que iba a aparecer un unicornio o iba a aparecer un animal que esté eh, hablando, eso se da más en las fábulas. ¿sí? Pero en las parábolas no, son hechos que podrían llegar a ser reales y con esas comparaciones Jesús enseñaba. Eh, esa enseñanza de tipo espiritual que Jesús la daba, era en cualquier momento Jesús lo hacía. ¿Cuántas parábolas conocen ustedes? ¿Cuántas creen que hay en la Biblia? A ver, ¿algún valiente que se anime? ¿Sí? Alguien dijo acá, muy acertado, un montón. ¿Cuántas creen que hay? ¿10, 20, 30? Bueno, va a ser una tarea para la semana que viene, ¿sí? A ver cuántas parábolas usted esta semana empieza a buscar en los evangelios y empieza a contar cuántas parábolas fueron las que compartió nuestro Señor Jesús. Y el Señor Jesús era un predicador itinerante, ¿sí? Iba de lugar en lugar y con esos mensajes cortos, con esos mensajes sencillos predicaba a la gente, ¿sí? Y dejaba una enseñanza espiritual para todo aquel que lo escuchara. Y en esta noche, yo quiero hacer una competencia que hice esta mañana, ¿sí? Nadie se va a ganar un sándwich, pero sí... Este Acá hay cuatro parábolas en estos dibujos. ¿sí? La primera de todas, a ver quién... ¿Cuál es? La del sembrador, muy bien. La del otro costado, ahí se cuesta un poquito más. Los jóvenes que compitieron ayer no pueden participar. Ah, ¿la tienen acá arriba? ¿No? Bueno, lo vamos a dejar para la semana que viene. La de acá más abajo... El hijo pródigo, muy bien. Y la del otro lado, hay una ayudita ahí porque hay una pequeña ovejita que se está acercando. ¿sí? La parábola de la oveja perdida. Y en esta tarde vamos a compartir la primer parábola en este año que es la parábola del sembrador. ¿sí? Y vamos a leer Marcos capítulo 4, versículos del 1 al 9, donde Jesús relata dicha parábola. Y dice así, una vez más... Jesús comenzó a enseñar a la orilla del lago. ¿Sí? En otras versiones dice que era la orilla del mar. Jesús estaba ahí enseñando, pronto se reunió una gran multitud alrededor de él. ¿Sí? Jesús, cada vez que Jesús comenzaba a predicar, cada vez que Jesús comenzaba a enseñar, se empezaban a acercar. Estaban los doce, pero se iba acercando gente, gente. Era tanta la multitud que Jesús ya no podía predicar tranquilo desde la orilla. Así que entró en una barca, luego se sentó en la barca, ¿Vieron cómo era antes? Era distinto ahora. El que enseñaba y predicaba se sentaba y los que escuchaban estaban de pie. ¿sí? En esa época era así y así hizo Jesús. Se sentó en la barca mientras que toda la gente permanecía en la orilla escuchando. Les enseñaba por media de historias que contaba en forma de parábolas, como decíamos recién, relatos cortos, sencillos, que podían ser de la vida real, como la siguiente. ¿Qué dice Jesús? ¿Cómo arranca? Escuchen. Oigan, presten atención, en otras versiones dice, escuchen bien. Así que yo te animo en esta hora, a, como les decía a los de la mañana, a abrir sus oídos espirituales porque Jesús está por decir algo muy importante a través de esta parábola. Y dice así, un agricultor salió a sembrar. A medida que esparcía la semilla por el campo, algunas cayeron sobre el camino. ¿Y qué hicieron los pájaros? Vinieron y se las comieron. Otras se cayeron en tierra poco profunda con roca debajo de ellas. Las semillas germinaron con rapidez porque la tierra era poco profunda. Pero pronto las plantas se marchitaron bajo el calor del sol y como no tenían raíces profundas, ¿qué pasó? Se secaron, murieron, dice. Otras semillas cayeron entre espinos, las cuales crecieron y ahogaron aquellos brotes. Así que estos brotes no produjeron granos. ¿sí? A pesar de que la planta creció un poquito, no produjo ningún fruto. Pero otras semillas cayeron en tierra fértil y germinaron y crecieron y produjeron una cosecha que fue al 30, al 60 y hasta al 100 veces más numerosas de lo que se había sembrado. Luego Jesús les dijo, el que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. Oramos, ¿Sí? le pedimos al Señor que abra nuestros oídos espirituales en esta hora. Papá, te damos gracias, Señor, por este tiempo precioso que estamos, Señor, disfrutando en tu presencia. Hemos venido, Señor, a alabarte, a reconocerte. Señor, hemos venido a estar en comunidad, Señor, para levantar tu nombre en alto, Señor, y queremos ahora que tú abras nuestros oídos espirituales, que abras nuestro corazón y que esa palabra, esa semilla, Señor, que hoy querés eh, lanzar a nuestro corazón, Señor, pueda dar fruto no solo al 30 ni al 60, sino al 100 por uno. Te lo pedimos en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Dios habla. ¿Sí? Lo sigue haciendo. Yo te... A ver cuántos tienen la semilla esa que estuvieron repartiendo. A ver. Levante la mano los que tienen la semilla. ¿Hay alguno que no tenga la semilla? A, eh, quiero, ahora, levante la mano los que no tienen semilla. Hay, eh, la semillera, la sembradora, me siembra una semilla por allá. Dice que el sembrador salió a sembrar, así. Uy, esta mañana tuve que barrer también. Este, Salió a sembrar y dice que cayó en diferentes tipos de tierra. ¿Cuántos de los que recibieron eh, la semilla se lo comieron? Son dos. En la mañana hubo como cinco o seis que, y bien le llegó la semilla, dijeron buenísimo y se lo comieron. ¿Te quedaste sin semilla? ¿Te quedó alguna? Ah, te quedó alguna. Muy bien. ¿Cuántos cuando pasó el vasito agarraron una sola semilla? Ay. ¿Cuántos agarraron dos semillas? ¿Cuántos fueron más atrevidos y agarraron más de tres semillas? Muy bien, los felicito. Muy bien. Este año es un año de bendición, de cielos abiertos, Señor. Se abren los cielos, cae la semilla, cae la palabra, voy a agarrar una. No, no, agarrá todo lo que el Señor tenga, toda la palabra que el Señor tenga. Entonces, cuando alguien te ofrezca y cuando sea el Señor que te da una palabra, agarrá todas las palabras que puedas y atesorale que esas palabras den fruto. Pero a veces nosotros, hay, a menos que le hayan dicho agarre una. No, no. ¡Ah, sí! ¡Uy! ¡Ay, la sembradora, la sembradora! ¡Qué bárbaro, qué bárbaro! Cuando pase así, usted agarre más. No importa. Agarre unas cuantas. ¿Le dieron semillas a usted? ¿Sí? Muy bien. ¿Cuántas agarró? ¡Ay, qué lástima! Qué la... Gracias. Muy bien, hay muchas semillas para agarrar en este año. ¿Sí? Porque Dios nos habla de muchas maneras. ¿A través de qué nos habla Dios? Principalmente. ¿A través de, de la palabra, así en el devocional? Todos los días tenemos una semilla a disposición para que esa semilla dé fruto. ¿A través de qué más el Señor nos habla? Muy bien, del Espíritu Santo, pero a través de quiénes? ¿A través de una predicación? ¿Sí? ¿A través de un mensaje evangelístico? ¿En qué otros lugares el Señor nos habla y quiere, nos derrama alguna semilla, nos da una semilla? ¿En la alabanza? ¿Qué otros lugares acá en la iglesia que tenemos? Que tenemos algunos cursos. ¿En los? Muy bien, en los discipulados. ¿sí? Dios nos da consejo, quiere que esa semilla, sea la predicación, sea nuestro devocional, sea en el encuentro que tengamos, que esa semilla pueda dar fruto en nuestra vida. Y. Esta parábola habla de cuatro tipos de tierra, cuatro tipos de lugares donde cayó la semilla. La primera donde dice que cayó, junto al camino. ¿sí? Y en el pasaje que leímos no lo dice, pero en, otras, eh, en otros evangelios sinópticos dicen que sí, que aparte de que la, eh, las aves comieron la semilla, dice que otras fueron pisoteadas por las personas que transitaban por aquel camino. ¿sí? Después dice que había otro tipo de tierra, la que cayó entre las entre los espinos, pero antes... Entre las piedras, ¿sí? En otra versión dice pedregales. Yo antes decía, ¿qué serán los pedregales? No? Entre piedras cayó, acá dice, en rocas. Y la última cayó, ¿en dónde? En tierra, buena. en tierra buena. ¿Cómo está tu corazón para este 2019? ¿Está en esa tierra dura que parece que la semilla rebota? ¿Está eh, ahí con un par de piedras rocas, ¿sí? que parece que la palabra llega y quiere arrancar, pero no arranca? ¿Cómo está tu corazón? ¿Está entre espinos? ¿O crees realmente que hay cielos abiertos y tenés tu corazón dócil, dispuesto a que la semilla caiga, eche raíces y dé fruto? Así debiera ser nuestro corazón. Muy bien. ¿Quién es el sembrador? En esta parábola, ¿quién sería el, el sembrador? Jesús, ¿sí? Pero Jesús nos encomendó una tarea a nosotros. ¿Quiénes seríamos los sembradores? Nosotros, ¿sí? cualquiera de nosotros podríamos ser o podríamos poner el mensajero de Dios. ¿sí? Nosotros compartimos el mensaje, pero ¿quién hace la obra? El Espíritu Santo. ¿sí? Así que nosotros repartimos la semilla. ¿Qué es lo que tenemos que sembrar? ¿Saben que la Biblia dice que podemos sembrar un montón de cosas? ¿sí? Se pueden sembrar chismes, se pueden sembrar enemistades, se pueden sembrar varias cosas. ¿Pero qué dice la palabra que tenemos que sembrar según este pasaje? ¿Sembrar? La palabra de Dios. Muy bien, tenemos que predicar la palabra. Así que el sembrador, podemos ser nosotros, es el Señor. Las, eh, el sembrar es predicar la palabra. ¿Cuál es la semilla? La palabra de Dios. ¿Y la tierra? Nuestro corazón. ¿sí? Y como esté nuestro corazón, así va a dar fruto Esa semilla. Y vamos a arrancar con la primera, eh, la que cayó junto al camino. Y dice: He aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte cayó eh, junto al camino y vinieron las aves. Y qué pasó, se lo comieron. Entonces los discípulos le dijeron: ¿Cuántos de nosotros conocemos esta parábola? La hemos escuchado muchas veces. ¿Eh? La podríamos hasta decir de memoria, esta parábola. Este, cayó junto al Camino y, las, y, y cuando escuchamos la parábola decimos, ¿cómo los discípulos no entendieron? Era una parábola tan sencilla. sí ¿Cómo no la entendieron? Y dice que los discípulos le preguntaron, Jesús, ¿no puedes explicar esta parábola? Y yo le quiero pedir a Leo que me pueda ayudar en esta, en esta tarde. Pasa a tener que tomar un poco más de distancia porque voy a tirar con fuerza semillas. Vos tratar de agarrar... ¿Cuánto? A ver, unas, so... no, poco. Vamos, vamos, si tenemos más suerte. A ver la semilla. Ah, vamos entendiendo ahí. A ver, vamos, si, si en esta oportunidad... A verla. Muchas gracias. Muchas gracias. Así tenemos que hacer con las semillas que el Señor nos da. ¿Sí? Viene la semilla, la tenemos que agarrar y la tenemos que atesorar en nuestro corazón. ¿Por qué? qué dice el pasaje? ¿Que viene quién? Viene Satanás y ¿qué dice? No, esa semilla no es para vos. ¿Cielos abiertos para vos este año? No. ¿Mirá que ¿Vos cielos abiertos? No. Cielos cerrados para vos. Y viene Satanás y te roba. Y capaz que tiene razón. Ese mensaje no es para mí. El mensaje es para que cuando llegue acá, yo lo pueda atesorar y lo pueda guardar. Cuando yo lo atesoro, lo guardo, empieza a dar fruto en mi vida. ¿sí? Y ellos le preguntaron, ¿de qué estás hablando? ¿Qué, ¿Qué es esto Jesús? Y Jesús les dijo, es aquel que oye la palabra de Dios y no la entiende. Viene el diablo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Es una tierra dura y la semilla no penetra en ese corazón. ¿Es culpa del sembrador? No. no, si el predicador fuera mejor, si explicara mejor, si enseñara mejor en esta iglesia, no tiene que ver con el sembrador. ¿Tiene que ver con la semilla? No, porque la semilla era la misma, ¿sí? ¿Con qué tiene que ver? Tiene que ver con la tierra, tiene que ver con ese corazón duro. No prestan atención a la palabra, ¿sí? Por ahí venís a la reunión. Y están, eh, eh, están predicando, están enseñando el discipulado y vos estás pensando, y la ropa que tengo que lavar mañana, este problema que tengo en el trabajo, la novela, esto que me quedó pendiente y la palabra está siendo compartida y vos estás en otra sintonía. El Señor te está hablando en AM y vos estás en FM, estás en otra sintonía totalmente distinta. Y la palabra viene y pareciera que rebota en tu corazón. ¿sí? ¿Cuántas veces...? Nos ha pasado de estar fuera de sintonía y decir, ¿cuántas sillas vacías que hay acá? Qué bueno si hubiera estado fulanito, ¿sí? Porque esta palabra es para fulanito. ¿Nunca pensaste eso? ¿Sí? Este mensaje sería ideal para ese que no vino hoy acá. Y el Señor te dice, ¿este mensaje es para vos? Vos decís, qué bueno, mirá, oh, si hubiera venido y esto le hubiera ¿eh? vendido justo al dedillo. No, la palabra es para tu vida y para que vos la puedas predicar. El mensaje es para nosotros. Otros dicen, yo esta historia ya me la sé. Oh, Sabes cuando desde chiquito que vengo a la iglesia, la escuché tantas veces esta historia, o esta predicación, o esto, y a veces nos perdemos esas pequeñas cosas, esas, eh, esos regalos, esas perlas que Dios nos comparte a través de una historia que la hemos escuchado tantas veces, y nos la perdemos porque tenemos el corazón duro. Y en vez de que esa semilla pueda dar fruto, rebotan y se pierden. ¿Pasa eso? Dice el pasaje, no entienden la palabra, pareciera que rebotan. Aunque vienen, ¿sí? muchos vienen y se congregan, vienen a todos los cultos, pero pareciera que esa palabra no echa raíces en la vida. Y cuando no echa raíces, no crece y menos da fruto. Dice el Señor, ¿mis ovejas oyen mi voz? La reconocen, la ponen en práctica. ¿sí? Ahora cuando todavía la persona no abrió su corazón al Señor, bien escucha y que dice, qué lindo que es estar acá en la iglesia, qué bueno que son los hermanos, qué lindo que es venir a, a esta comunidad de fe. Pero no hay crecimiento en su vida espiritual. Es necesario que esa tierra dura se rompa, pueda ser dócil para que pueda hallar cabida la semilla y pueda crecer. ¿Saben por qué? Porque están de desconectados. ¿sí? Son, como dice la Biblia, como el hombre natural, que oye la palabra, pero no da fruto. ¿Y qué Representábamos recién, la semilla cayó. ¿Y quién vino? Las aves y se lo robaron. ¿sí? No dicen que eran arañas venenosas, ni serpientes que vinieron, este, o animales salvajes. Dicen que eran aves, ¿sí? y a veces vienen, eh, Satanás dice que es un ángel de luz, a veces vienen personas, se acercan. Se presentan ciertas situaciones y cuando están ahí, nosotros ah, son inofensivas, son estas, este, estas aves que vienen, no pasa nada. Y vienen y roban lo que el Señor sembró en tu corazón. ¿sí? Vienen a robar tu semilla. No sé si eran amigos, familiares, compañeros. Presta atención, presta atención en este 2019 y no dejes que ningún ave robe tu semilla. Ninguna palabra que Dios ponga en tu corazón, alguien venga y te lo robe. Ninguna circunstancia, ninguna situación, ningún familiar, ningún amigo que te diga, eso no es para vos. Tomalo como palabra del Señor y atesoralo en tu vida. No dejes que nada arrebate las semillas de tu vida. ¿Saben cuál es la solución para un corazón duro? La palabra dice que la misma palabra es como martillo que rompe la piedra. ¿sí? Y cuando esa palabra llega en el momento, deshace nuestro corazón, lo desmenuza, lo vuelve tan blandito que permite que esa tierra pueda recibir esa semilla y echar raíces. Yo oro en esta, en esta tarde para que ninguno de nosotros, quizás arrancaste el 2019 con todas las pilas, dijiste este va a ser mi año y ya arrancaste la primer semana, ¿cuánto vamos? ¿Seis días? Si días y ya empezaste con problemas y parece que los cielos están cerrados, que te tome de esta palabra, que te tomes de este mensaje y digas, Señor, si hay algo que hacer en mi vida, si tenés que romper algo en mi corazón, si hay algo que cambiar, quiero tener un corazón dócil. Y saben que el Espíritu Santo va a orar en sus vidas. ¿Amén? Muy bien, pero dice no solamente que la, la semilla cayó junto al camino, en una tierra dura, sino que... Otra semilla cayó entre las piedras, entre pedregales. Y dice, parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra. ¿Y brotó como Pronto, enseguida. ¿sí? Es como que echó una pequeña raíz, empezó como a querer crecer, pero no tenía profundidad en la tierra. Salido el sol, se quemó porque no tenía raíz. Se secó. ¿sí? ¿Saben que el sol hace bien a las plantas pero Como no había raíz, se secó y murió. Entonces los discípulos también le preguntaron, ¿qué quisiste decir con esta parábola? ¿Qué quisiste decir con esta semilla que cae entre pedregales? Y dice, el Señor Jesús le contestó, es el que oye la palabra de Dios y al momento la recibe con gozo, con alegría, ¿sí? ¿No nos pasa a veces nosotros? Escuchamos la palabra, ¡ay, qué bueno! Y el lunes voy a arrancar con todo el devocional y el lunes voy a arrancar, llega el lunes y todo ese gozo, esa alegría, Es como un entusiasmo y luego pasa. Y dice que lo recibió con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Por eso dice que al venir la aflicción o la persecución, por causa de la palabra, ¿sí? por causa de la semilla, luego tropieza. Aparentemente parece una tierra fértil, ¿sí? parece una tierra prometedora, parece un corazón que está dispuesto a que dé fruto. En el fondo de ese corazón hay piedras, hay algunos obstáculos, hay cosas que impiden de que en tu vida echen raíces. ¿Cuáles son? Vamos a verlas en esta tarde. Reciben con gozo la palabra, ¿sí? Como emocionados, algunos como decía recién empezamos el año con expectativas de cielos abiertos, hay muchos que vienen y disfrutan del culto, de la presencia del Señor y dice, "Qué bueno. Haber venido acá a la iglesia, qué bien que me siento. ¿sí? Y a veces alguno dice, eh, no me gustó mucho la palabra. ¿sí? O la alabanza estuvo un poco, ¿sí? como que ponemos puntaje. no Hoy estuvo ocho la predicación. Y alguno dice, no, estuvo uno La verdad que no me llegó. ¿Era problema del, de, del sembrador? ¿Era problema de la palabra? No, era problema de uno. ¿no? Y a veces hay esas rocas que están en nuestra vida y que nos van afectando. Enseguida tomamos la palabra, ¿sí? Escuchamos música cristiana, hay gente que escucha música cristiana, concurre a los campamentos, va al todo nada, uno, dos, tres, van a los congresos, y usted lo ve que viene de los congresos, ¿cómo viene? A 2,20 viene, enchufado con todas las pilas, así, se sienten musculosos, espirituales, a veces no pasan por la puerta, me ha pasado a mí venir a un congreso y a la semana parece que esa semilla... No dio fruto, ¿sí? Parece que la recibimos con gozo, pero queda hasta ahí, como que no logra echar raíces. Algunos este, van a los congresos, asisten a los discipulados y se sacan once, ¿sí? Porque hay algunos maestros que ponen once en las notas, se sacan once. Y siempre lo digo en el discipulado. Te podés sacar un once por saber de memoria los versículos, por aprender un montón de cosas. Lo importante es que puedas echar raíces. Lo importante es que puedas vivir... Esa palabra, esa semilla pueda dar fruto en tu vida. Sacan once, congresos, música, pero esas piedras impiden que puedas echar raíces. En tantos años de, de creyentes y venir a la iglesia y conocer al Señor, he visto a muchas personas que han venido a la iglesia y recibido el mensaje de Dios y decir, esto es lo mejor que me pudo haber pasado. Y verlas contentas y pasar unos meses... Y así como entraron por la iglesia, y así como verlas tan contentas, verlas irse. Y esta semana hablaba con alguien que me decía, personas que han venido a la iglesia contentas de recibir al Señor y estar, pero al no echar raíces, al haber piedras en sus vidas, después cruzarlas en la calle, después de haberse ido de la iglesia y alejado del Señor, verlas de vuelta en completa tristeza. ¿Sí? Eso pasa cuando no podemos echar Raíces. Ahora, ¿cuáles son esas piedras que tenemos que sacar? Hay piedras ahí que impiden que nosotros podamos echar raíces. Algunas tienen que ver con nuestro carácter, ¿sí? Ese carácter que no logramos entregar al Señor. Y están ahí, queremos crecer y queremos avanzar, pero ese carácter impide que nosotros podamos desarrollar nuestra vida espiritual. Y la Biblia habla de madurez espiritual, de ir creciendo, ¿sí? Y de ir dando fruto. El carácter... Los vicios, ¿sí? Hay cosas que no queremos dejar. Son piedras en nuestro corazón y le decimos al Señor, hasta acá, hasta acá yo te quiero seguir. El Señor dice, pero quiero que eches raíces. ¿Y saben lo maravilloso de nuestro Dios? Es que el Espíritu Santo es gentil y no va a obligar a nadie ¿Sí? hay personas que tienen rocas en su corazón y el Espíritu Santo está con el camión ese que levanta piedras y dice yo te lo levanto, en cuanto vos me des permiso yo saco esas piedras de tu corazón Pero hay personas que no hemos acostumbrado a eso, a nuestro carácter a nuestro mal genio, a esos vicios a esos miedos, a esos pecados no confesados y el Señor dice, si querés dar frutos, si querés echar raíces querés crecer y querés madurar tenés que sacar esas piedras de tu corazón, y saben qué Muchos se acostumbran a ser cristianos inmaduros espiritualmente. No hay crecimiento, no hay raíces. Y el Espíritu Santo está ahí con el motor en marcha diciendo, cuando me digas, sacamos todas las piedras. No, no, pero está bien, esta piedrita me lo quiero quedar. Ahí está, esta otra, y esto me costó tantas veces. Y esas raíces no pueden crecer. Y si no crece para abajo y no hay base, tampoco pueden crecer hacia arriba y dar fruto. Decía algo importante la parábola, que el sol salió. ¿Saben que es beneficioso totalmente el sol para las plantas? Pero cuando no hay raíces, en vez de producir el beneficio que tiene que producir de fotosíntesis, produce un beneficio contrario, que es, eh, no sería un beneficio, sino sería que la seca al no haber raíz. Y esto le pasó a esta, a esta plantita que el Señor nos habla, en esta parábola. Ahora, ¿cómo, ¿cómo sacar esas piedras? Y el Señor quizás en alguna oportunidad, vos ya la conocés, cuáles son esas piedras, la única manera es la oración, el ayuno y la lectura de la palabra, ¿sí? Tener esa disposición de que esas piedras salgan. Ahora, conozco, y a veces nos ha pasado, ¿sí?, decir, yo sigo al Señor. ¿Cuántos dicen acá, yo amo al Señor? Levanten la mano los que aman al Señor. Bien, yeah. ¿sí? Ninguno, ¿hay alguno que no levantó la mano? Todos decimos amar al Señor. Y el pasaje dice que el que me quiera seguir, ¿qué tiene que hacer? Lucas 9, 23. ¿Qué tiene que hacer? Negarse a sí mismo. Tomar la cruz y... Ah, y la mayoría dice, yo le sigo al Señor. ¿sí? Todos queremos seguir al Señor. Y el Señor dice, pero tenéis que dejar las piedras, porque si no... No, no, yo negarme a las piedras estas, no, yo estoy acostumbrado. Son tan lindas, algunas hasta están decoradas en nuestro corazón. Ya sabemos, ya no... Si vos ya me conocés como soy, Señor. Y a veces hablamos así. ¿Sí? Cuando alguien tiene algo que no cambia, no sé si le ha pasado hablar de alguien o que alguien le dice, mira fulano reaccionó de esta manera. Ya lo conocemos a fulano como es. ¿sí? Como que lo justificamos. Y el Señor dice, yo no estoy dispuesto a justificar nada. Esa piedra, ese mal carácter, eso que tenés que cambiar, tenés que sacarlo porque si no, no va a haber crecimiento en tu vida. Entonces vamos y decimos, Señor, yo quiero seguirte. Y vamos, queremos seguir al Señor. Las iglesias están llenas de seguidores. Y el Señor dice, primero, negate a vos mismo. Dejá las piedras, tomá la cruz de seguirme, abandoná eso y seguime de ahí en adelante. Muchas veces nosotros queremos seguir al Señor con esas piedras en nuestro corazón. Y Dice que el sembrador siguió tirando las semillas, cayó alguna en, el, en, en la tierra dura, otra cayó entre las piedras, pero hubo una tercera parte que cayó entre, entre espinos, ¿sí? cayó entre espinos. Y dice que los espinos creyeron, ¿y qué hicieron? Crecieron y la ahogaron a la planta. Entonces los discípulos también preguntaron por esto. ¿Qué quisiste decir, Señor, con, esto, con esta enseñanza? Es el que oye la palabra, pero dice que el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y que hacen que sea infructuosa. ¿sí? Echan como un poco de raíz, hay un poco de brote. Usted dice, esta persona, ¿cómo está conociendo al Señor? Pero no hay fruto. Pasa lo mismo que con los seguidores, ¿no? Dice, sí pero yo vengo a la iglesia, vengo a los discipulados, vengo a, a toda reunión que hay, pero no tengo fruto. Y la pregunta es, ¿te negaste? ¿Cómo está? ¿Cómo has cambiado? ¿Cómo has madurado desde el último año, del 2014 hasta esta etapa, desde 2017, 2018? ¿O seguís siendo el mismo, seguís hablando de la misma manera, seguís reaccionando de la misma manera que cuando conociste al Señor? Si no hay cambios, no hay madurez. El afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Tierra fértil, con buenas posibilidades, pero rodeada de estorbos. ¿Cómo está tu corazón? ¿Hay algunos espinos que crecen en tu corazón y que ahogan cuando viene la palabra? ¿La recibís con gozo ¿sí? y empieza a dar fruto en tu vida y hay cosas que van ahogando la palabra? ¿Hay algunos espinos que arrancar? Así como hay piedras que sacar, habrá que agarrar el machete en nuestro corazón y cortar esos espinos. El afán de este siglo. Tener, poseer, codiciar, alcanzar. Aman a Dios, ¿sí? Como decía recién. ¿Están dispuestos a renunciar a las posesiones, los bienes, el dinero o no? Y estos espinos crecen. Y la planta quiere crecer. Y esa Palabra quiere dar fruto, pero a veces los espinos empiezan a ahogar. ¿sí? Dios nos llama a mantenernos firmes, porque dice que el pasaje, cuando vienen las presiones, cuando vienen las tentaciones, esa planta comienza a debilitarse. El Señor quiere que nos podamos mantener firmes, aunque vengan las burlas, aunque venga la discriminación, ¿sí? aunque no te tengan en cuenta o te rechacen por tus valores o por seguir a Cristo. Muchas veces esos espinos, ¿sí?, en el lugar donde trabajás, en tu familia, hacen de que tu fe a veces comience a debilitarse, ¿sí? Y van creciendo y la plantita va creciendo. Tenés que darle lugar en tu vida, sacar esas cosas que te afectan y ir hacia arriba, ¿sí? Seguir creciendo para dar fruto. Amamos a Dios, pero tenemos que estar dispuestos a renunciar a aquellas cosas que nos hacen mal, a aquellas cosas que nos van deteniendo, Dice que esas plantas crecen y nos ahogan y nos sofocan y no nos permiten crecer y desarrollarnos. Amar el dinero y los placeres, amar a Dios, se nos van mezclando algunas cosas. ¿sí? A veces queremos y está todo bien. Yo a veces hablo con personas y digo, está todo bien que vos quieras prosperar en tu vida económica, en tu vida familiar, pero a veces yo tengo que trabajar 20 horas al día y yo me pierdo ya de venir a los cultos, venir a las reuniones, participar en un discipulado. ¿sí? Tenemos que Poner a Dios en primer lugar. ¿sí? Que Él sea lo primero en nuestra vida. Que esa semilla pueda dar fruto poniéndolo a Él en primer lugar. La palabra dice que no podemos servir, ¿a cuánto? Y a veces tenemos tres o cuatro, Señor. Y tenemos el, el, eh, las pasiones del fútbol, tenemos el, el dinero, tenemos eh, otras, este, algún vicio, alguna cosa que nos está costando, algún mal hábito que no sé, malas palabras, alguna, el cigarrillo, el alcohol, hay cosas que nos vamos acostumbrando, ¿sí? Y como decía, recién van creciendo a medida que va creciendo nuestra vida espiritual, ¿sí? Y parece que los espinos van acá y usted ve a esas personas y dice, esta persona es cristiana y después la escucha hablar. ¿Será cristiana o no será cristiana? Porque en la iglesia todos decimos gloria a Dios, hermano, todo. Pero cuando estamos afuera, cuando estamos en el trabajo, cuando estamos en la escuela, hablamos así, También a nadie le diga gloria a Dios, hermano, porque alguno capaz que lo va a mirar raro, pero este, ¿cómo son nuestras expresiones? ¿Cómo es nuestra forma cuando nos enojamos? Dice la palabra, enojados, pero no pequéis. No se puede servir a dos señores, menos se puede servir a tres, cuatro, cinco señores. No podemos servir a Dios, dice, amar las riquezas y amar Al Señor. Tenemos que ser seguidores dispuestos a negarnos a nosotros mismos, llevar la cruz y asumir el compromiso. ¿sí? Eso va a hacer que crezca la planta y que todos estos espinos se vayan de nuestra vida. Sean, dice Hebreos 13.10, para que ustedes después lo busquen en su casa, sean vuestras costumbres sin avaricias, dice, contentos con lo que ahora tenéis. Porque Él dijo, no te dejaré ni te desampararé. A veces nos afanamos por tantas cosas, ¿sí? Estás escuchando el mensaje ahora y estás pensando en otra cosa o estás distraído. O a veces yo digo que llegamos a casa y decimos, este 2019 es un año de cielos abiertos. ¿Hoy qué día es? Dijimos seis. Mañana es lunes. A partir del lunes 7 empiezo a tener mi devocional todos los días. Y llegamos, me parece, como a la dieta. ¿Cuándo la empezamos? El lunes, ¿sí? Nunca decimos, ¿qué lunes vamos a empezar? Entonces decimos, a empezar te a tener mi devoción, voy a escuchar lo que Dios tiene para mi vida todos los días. Y después vienen las notificaciones del Facebook. ¡Ay! Uy, le voy a clavar un me gusta a este. A este. Miramos, cuando miramos la hora del Facebook, del WhatsApp, ¿no? hemos pasado una hora sin darnos cuenta. Uy, nos quedan 10 minutos para orar. Y ahí agarramos la... Muy probable que haya otros señores en nuestra vida. Que tenemos que sacarlos. No se puede servir a dos señores. Puede ser la televisión, pueden ser tantas distracciones, pero el Señor quiere que esa palabra pueda dar fruto en tu vida. También el Señor dice, buscad el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas que... ¿Verdad? Falta algo a lo que yo dije. ¿Cómo dice el pasaje? Muy bien. Dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. ¿Qué hacemos nosotros en general? Buscamos todo lo demás, todo lo que será añadido. ¿sí? Muchas iglesias predican esto. Venía a buscar toda la añadidura de Dios. Y el Señor dice, buscame primero a mí. Buscá que esa semilla pueda dar fruto. Y otro pasaje para terminar, dice, ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo, pero perdiere su alma? ¿Qué va a ganar? Si ganare todo y no puede dar fruto la semilla de Dios en su vida. No puede ganar nada. Pero qué bueno que el pasaje no termina acá y Jesús dice que hay corazones duros, que hay corazones con piedras, que hay que sacar esas piedras de nuestro corazón, que hay este, pedregales, que hay que, eh, espinos que están molestando, pero también dice que hay tierra donde cae la semilla y la semilla da fruto. ¿Sí? Y parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual al ciento, al 60 y al 30 por uno. ¿sí? Esa semilla da fruto en la vida de las personas. ¿sí? Y como esta, estas parábolas son para vivirlas y compartirlas, este mensaje de hoy no es para que te lo guardes, es para que lo puedas compartir en esta semana. ¿Con quién? Con todos los que te cruces. ¿eh? En el trabajo, Ay, pero si yo llego a compartir esto, compártelo igual. ¿Qué dice? Que no tenemos que tener temor, que los afanes, que las preocupaciones de esta vida no tienen que afectarnos. Compartilas, ¿sí? Vivilas, practicalas, pero compartilas con alguien, en la familia. Quizás estás de vacaciones, compartilo con la familia. Si no estás de vacaciones y vas a tu trabajo, compartilo con, con los que están alrededor tuyo. Y tengo un mensaje muy cortito, una historia muy cortita. La tierra cayó, la semilla cayó en cuatro tipos de tierras. ¿Cómo está tu corazón? No, no me vengas con eso, no. ¿Cómo está tu corazón? Va a rebotar, mira lo que dice la palabra. Y le das un mensaje. No, yo tengo un montón de cosas que cambiar todavía. ¿Y? ¿Qué estamos esperando? Yo hablo con mucha gente que me dice, no, yo tengo que tomar decisiones del Señor, pero tengo tantas cosas que cambiar y es hora de cambiarlas. ¿Qué necesitas? Sacar las piedras del Espíritu Santo ya. Cuando vos estés dispuesto, Él saca las piedras. Es fácil. Y a veces no, porque las piedras son difíciles. Pero hay que trabajar y hay que invertir. ¿Cómo hace usted? No sé cuántos acá tienen un jardín en la casa, pero cuando usted planta una planta o una semilla y qué hace, al principio la rega, eh, si tiene un poquito de dinero va a comprar tierra fértil para abonarla y que la tierra este, pueda eh, hacer que la planta crezca mejor, sana, con nuestra vida, ¿cómo no vamos a cuidar nuestra vida espiritual? ¿Cómo no vamos a invertir tiempo que el Espíritu Santo está ahí dispuesto a sacar esas piedras? Pero no te va a obligar, porque no lo hace el Espíritu Santo. Es gentil y amoroso. Pero te dice, tenés que sacar esas piedras. Tenés que cortar esos espinos. No te acostumbres a las piedras. No te acostumbres a esos espinos. Y yo los arrastro, desde que conocí al Señor, arrastro esto. Por eso mi, tu vida espiritual muchas veces está en esa mediocridad, está en esa madurez y te quedás ahí. Y en vez de crecer seguimos como niños espirituales o como adolescentes espirituales y el Señor nos quiere llevar hasta la estatura de la plenitud de Cristo. Amén. Decía, claro, no te duermas, hay una semilla para tu vida, dispone tu corazón. Dice, este es el que oye, dice Jesús, el que cayó la semilla por la tierra es el que oye la palabra, la pone por obra y da fruto. ¿sí? Es una tierra quebrantada, es un corazón libre de piedras, de espino, es una vida que comete errores, ¿sí? porque nadie está exento de cometer errores pero se arrepiente ¿sí? y vuelve ¿sí? a dejar que esa semilla de fruto en la vida. ¿sí? Cometemos todos, cometemos errores, pero el que tiene esa tierra fértil, esa tierra dócil, cuando viene y escucha una palabra, sea quien, pre, quien predique, sea en el lugar, toma la palabra y dice, yo lo voy a poner en práctica. Si esto me dijo el Señor, lo voy a poner. Abre el devocional y dice, tengo que eh, hacer esto y lo hace, lo pone por obra. ¿Qué dice? Entiende, lo pone por obra, Y da fruto. Tres cosas. Tres señales de que tu corazón es un corazón dócil. ¿sí? Tres, este, tres señales de que tenemos un corazón una tierra fértil. La primera, entiende la palabra. ¿Qué quiere decir el Señor? Que perdone a mi hermano. Ay, no entiendo. ¿Quién será mi hermano? Si no, soy hijo único. No, perdone a mi hermano. Entiende la palabra. La pone por obra. ¿Cuándo? Y algún día lo voy a perdonar. ¿Sí? No, inmediatamente. ¿Qué dice la palabra? Andá de no ofrendes, se te ocurra ofrendar, Arregla con tu hermano y después vení y ofrenda. Entiende la palabra y la pone por obra. Inmediatamente hace una cita y arregla la situación. ¿Y qué hace después? Da fruto. ¿Cómo que no va a dar fruto? Claro que da fruto. Da fruto en su vida, da fruto en la vida del otro, da fruto en aquellos que lo ven. Tierra quebrantada, un corazón libre de piedras, de espinos, una vida centrada, en Jesucristo. Recibe la palabra y la deja entrar. No una parte de la semilla. Yo, yo voy a hacer algo que hice esta mañana. Eh. Hicieron así muchos y bien les di la semilla. ¿Y qué hicieron? Sacaron la parte de adentro. Mm, ¡Qué rico! Me pidieron más después la De semilla, desde la semilla para que te la guardes y la tengas presente, entonces no tiene nada especial la semilla, ¿no? Este, pero algunos se quedan con la cáscara del mensaje, ¿sí? Se quedan con lo externo del mensaje. Y tenemos que quedarnos con todo. Dice, yo elijo, esta parte no quiero, quiero esta. ¿O qué hacen algunos? no sé si a usted le pasó. Tenemos que quedarnos primero con lo más profundo que es lo del centro. Eso es lo que va a dar fruto en nuestra vida. No lo externo del mensaje, sino lo profundo, lo que está ahí encerrado, lo que el Señor quiere enseñarnos. ¿Qué, ¿Qué hicieron algunos esta mañana? Yo no creo que ninguno lo haya hecho esta noche, pero cuando llegaron con el vasito dijeron, a ver la más grande. Y entonces eligieron. ¿sí? A veces hacemos eso con, con la palabra. Cuando viene la palabra decimos, esta me gusta... Porque dice que hay cielos abiertos, hay bendiciones. No, esta que es más grande. Cielos abiertos, hay bendiciones. Ahora, cuando el Señor te dice, tenés que cambiar esto, en tu carácter, en tu forma de ser, en tu forma de enojarte, en tu forma de reaccionar, no, esto no me gusta. Entonces, a veces elegimos la palabra. Un corazón, un corazón de tierra fértil, un corazón dócil, es un corazón que recibe ambas palabras. Recibe la bendición, pero también recibe la corrección. ¿sí? Y cuando recibe la corrección, lo pone en práctica enseguida. Porque claro, la bendición todos la queremos. ¿Cuántos quieren ser bendecidos? Todos levantamos la mano. ¿Cuántos quieren ser corregidos? Y bueno, no vamos a levantar tanto. No tenemos que elegir. Si tenemos un corazón dócil, debemos aceptar ambas, ambos mensajes. Amamos la semilla completa. ¿sí? No solamente cuando hay tiempos de dificultad, venimos a la iglesia, sino venimos en todo momento, porque estamos reconociendo al Señor de señores y reyes de reyes. Toman la palabra muy en serio y hacen a un lado todo lo que les estorba. No ponen en práctica todo el consejo de nuestro Señor. ¿Cómo está tu corazón para este 2019? Es un corazón donde rebota. Es un corazón que tiene piedras y que sabes que están ahí y hay que sacarlas. Es un corazón que está creciendo junto a unos espinos y ya te acostumbraste. ¿Andar así con piedras entre espinos? ¿O querés tomar la decisión este año de decir voy a sacar toda piedra, todo espino y voy a tener un corazón dócil? Aunque implique trabajar, aunque implique corrección, aunque implique hacer cambios en mi vida. Y como decía nuestro pastor el domingo pasado, si seguimos haciendo las mismas cosas y de la misma forma, vamos a tener los mismos resultados. Si seguimos asimilando la semilla de la misma forma como la venimos asimilando ¿sí? año tras año, vamos a tener la misma cantidad de frutos. Ahora, si queremos que nuestra semilla de fruto al 30, al 60 y al 100 por uno debemos hacer cambios en nuestra vida. Hay cielos abiertos para un corazón con buena tierra. Amén. Oramos en esta noche le pedimos al Señor ¿sí? que haga de nuestro corazón duro un corazón blando un corazón dócil que haga de nuestro corazón con piedras un corazón libre de todas ellas sean cual sea si hay espinos si hay cosas que arrancar de nuestra vida vamos a decirle señor en esta noche quiero arrancar un 2019 tomado de tu mano negándome a mí mismo tomando la cruz avanzando a paso firme al lado tuyo levanta tu mano y decirle señor Gracias por tu semilla, gracias por tu Palabra. Y ahora déjame orar por tu vida. Papá, te quiero pedir, Señor, por cada una, Señor, de estas semillas, por cada una de estas tierras, Señor, donde ha caído la semilla. Señor, te pido que no solamente den fruto al 30, al 60, sino que puedan dar fruto al 100 por uno, Señor, que cada uno, Señor, de los que hemos levantado la mano en esta noche, Señor, vos obres en nuestra vida de tal manera que nuestro corazón pueda ser un corazón blando, dócil, Señor, una tierra fértil, para que cada palabra, Señor, que llegue a nuestra vida, pueda echar raíz, Señor, y podamos ser cristianos, Señor, maduros, Señor que dejemos de estar estancados en un nivel Señor de niños de adolescentes que podamos avanzar y crecer como dice tu palabra hasta tu estatura Señor hasta la estatura de la plenitud de Cristo Señor si hay cosas en nuestra vida que nos cuestan arrancar que nos cuestan Señor cambiar sabemos que está tu Espíritu Santo sabemos que está tu palabra, sabemos que está tu consejo Señor para abandonarla Señor que hoy cada uno Señor de los que estamos aquí abandonemos Señor toda práctica Señor que nos trae dolor, que no nos permite avanzar, que no nos permite echar raíces profundas. Señor, que eh, cualquier ave, Señor, cualquier relación, Señor, que tengamos con algunas aves, Señor, algunas... Este, ...prácticas que tengamos, Señor... ...algunas personas, Señor... ...que vienen a nuestra vida... ...para traernos dolor... ...para traernos, Señor, duda... ...que podamos rechazarla, Señor... ...y como hicimos acá gráficamente... ...podamos atesorarla, Señor... ...en nuestra mano, en nuestro corazón, Señor... ...no dejar que ninguna de ellas, Señor... ...se escape, ninguna palabra, Señor... ...que tenga para este año en nuestras vidas... ...y que podamos aprender a ahuyentar, Señor... ...toda abre que viene de parte del enemigo... ...Señor, lo queremos... Lo creemos, Señor, que vos lo podés hacer en nuestras vidas y lo declaramos, Señor. Cielos abiertos para nuestras vidas en este 2019. En el nombre de Jesús, amén. Y si lo crees, decí amén. amén. ¿Lo crees? Amén. amén. Dios te bendiga en esta noche.